Estoy yo pensando en no morirme hoy, pensando en no morirme hoy. Y así aplasé mi tumba y me fui a de la conocí y dejé de hablar en singular. Y así se van de casa y no estoy hablando del hogar.